Carina Olivera, Karina desde el Nuevo León, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Carina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia, Tito Rivas, Ricardo. Qué buen comienzo de semana, Jorge, uh -huh. qué disfrutable. Sí, sí, sí. El, el, el, sí, el día invita a al, a, la, a las vacaciones Totalmente, mira, estoy en la parada 12 La, de la cara ciudadana. de Héctor Rivas La cara de Héctor Rivas <ríe> Quiere vacaciones, quiere, tira, quiere, quiere, quiere, quiere, quiere, quiere, sí, quiere, sí, sí Te decía que estoy en la parada en la escuela Pedro Figari eh, en, a, algo que, que vamos a hablar ahora pero eh, hacía imágenes hace un buen rato una vez que llegué aquí y hay mucha gente en la playa hasta ahora mucha gente disfrutando reposera, matecito, libros caminata, está muy lindo, pero además varias personas, varias, pero varias, ¿eh? dentro del agua, o sea que el agua debe tener una temperatura agradable. Yeah. No puedo decir que yo ya la sé porque no me acerqué hasta el agua, pero sí creo haber hecho allí en alguno de los registros una señora que salía de, del, del agua para que vean que realmente es así a esta hora, mejor dicho, hace un buen rato, porque yo estoy acá desde las nueve más o menos, nueve no monedas, Y reitero, está divino y yo estoy en la terraza de la escuela Pedro Figari otro disfrute total aquí eh se está desarrollando el planillado donde el planillado de parte de lo que son eh, AFUTU se está eh, desarrollando este planillado donde se van a discutir las diferentes ofertas educativas y nosotros obviamente estamos con eh, integrantes de AFUTU en este caso con José Cardoso que es secretario del interior de AFUTU, la asociación de funcionarios de la Universidad del Trabajo y con Luis Sotero, eh Cardoso que en realidad eh es de Rocha, es de Rocha y Luis ya todos lo conocen, Luis Sotero abonado casi de abierta te diré. Estaba escuchando atentamente con respecto a, a la intervención de Ricardo y a, y y la parte que más le gusta elcinegramado de la, la fiesta del chocolate lo que hablábamos lo que hablábamos no la tradición de un lugar que, que cada mes te ofrece un, un evento diferente y cada uno bueno se ve atraído por, por por por alguna este por algún evento más que otro pero realmente ha logrado consolidarse como destino turístico básicamente en eso no en tener una organización de cara al futuro ya ya pautada y bueno y me imagino me imagino a, a este amigo en la, sema, en la en la fiesta del chocolate en Gramado y, puff, por favor, tiemblan los brasileños. Te, te, te, te saludamos, Luis, para que puedas contestar. Buen día, buen día. ¿Cómo te va, Luis? ¿Andan bien? Sí, sí es, la verdad que es un evento espectacular y es un lugar precioso Ajá, este, sí. para compartir en familia, sobre todo son los lindos lugares que, que hemos podido visitar en alguna... Sí, Bien. Sí. Eh, Jorge, sabés que te decía que también estoy con José Cardoso y sí. nosotros, tú y yo puntualmente siempre hacemos mención a, al poder compartir historias historias con respecto a, a lo que eh, han sido los sobrevivientes de COVID hoy tenemos otro tema, pero hablando con con José me decía, tuve que aprender a caminar y un montón de detalles más y es siempre importante darle darle este plus de, de, de, de que todos sepamos de que se sobrevive se aprende y se sale de esta enfermedad tan terrible que nos ha azotado a todos y, y también es bueno decirle a, a, a José, bueno, es, saliste, saliste airoso. Ahora hablás, caminás, comés. Hola, buen día. Buen día. Eh, bueno, primero primero buenos días a, a la audiencia, y a, los, a este comunicadores y, y a la audiencia. este Y sí, bueno, sí, como planteaba mi compañera ahí, Este, somos de los de los sobrevivientes del de COVID, este realmente una, una enfermedad bastante complicada cuando cuando nos pega mal ahí vivimos experiencias bastante complejas este, eh, sabido es que, que a veces es sumamente llevadero pasa, pasa a veces por ser ni siquiera un, un referido pero está hay situaciones donde se complica bastante más y está, tocó vivirla desgraciadamente ¿Hoy eh, se hace algún tipo de control para saber cuánto cuánto llega tu respiración? ¿Cómo es el, el después? ¿Cómo es el seguimiento que se hace desde la parte médica? Bien, sí puedo hablar de, de, de mi experiencia. ¿Sí? ¿no? este Sí, sí, yo sigo con controles médicos ahí, este, periódicos, este cada tantillo va viendo cómo evoluciona la, este, la capacidad pulmonar en cuanto a su recuperación. Este, ¿sí? ¿En tu última medición qué te dio? Y me dio 70% de capacidad pulmonar este, y aproximadamente 90% de intercambio de vacíos. Este, ¿Eso, ¿Eso te permite tener una vida normal, correr, caminar, hacer algún tipo de deporte? ¿Cómo es? Normal, sí, no me apuro. Eh, sí, no puedo caminar todas las actividades, ¿eh? pero correr y desarrollar este ejercicios así. Que necesite un poco más de físico por ahora, ¿no? ¿Estás vacunado? Sí, sí, ya estoy vacunado. Dosis arriba. Las tres dosis ya están. Bueno, digamos que la primer dosis es la enfermedad, ¿no? Okay. La empieza a generar ahí. este Sí, sí, no, después tengo dos, dos dosis, pero está como el Pfizer, aparentemente. Bien, Jorge, si bien no era el tema de, de la mañana, eh, lo decimos, siempre está bueno poder también conocer las diferentes historias de vida de los que han pasado por esta terrible enfermedad eh, bien luis estamos aquí decía porque eh, eh, qué, qué difícil es todo este entramado de, de poder hablar de lo que hoy justamente se está gestando aquí fuera de micrófono yo les decía bueno finalmente eh, va a estar funcionando van a estar funcionando para la, para la próxima eh, para para 2022, lo que son los diferentes proyectos, RUMBO, SEC, y tú me decías, bueno, eso es justamente donde se hace este tipo de análisis, donde se decide quiénes están aquí y de qué manera es que lo deciden. Bien, sí, es hoy, eh, lo que nosotros llamamos el planillado, que para que la gente entienda es cuando la UTU resuelve cuál es su oferta educativa para el próximo año. En este caso hoy se se está tomando lo que es Maldonado y 33, mañana se trabaja Rocha y La Valleja, y bueno, un poco ahí este, las escuelas durante 3, 4 meses eh, trabajaron o debieron trabajar con la comunidad educativa, eh, qué tipo de cursos o qué cursos iban a solicitar para el año siguiente, eh, en, en qué programas, en qué planes y en qué, y en, y en qué modalidad. En eh, nuestro departamento, como ustedes saben y yo siempre lo digo, es muy grande, tiene muchas escuelas y tiene diferentes modalidades que van desde escuelas agrarias a institutos como el de la construcción, a, a eh, instituto como este que estamos hoy, la, la, la escuela de gastronomía, que no es solo una escuela, sino que también tiene un parador y tiene otro tipo de trabajo, y este después pasando por por los centros asociados educativos como Baño de Buenos Aires, ¿no? este, los centros educativos comunitarios de Loma de San Martín y Maldonado Nuevo. Eh, eso es lo fundamental que nosotros tenemos. Dentro de todos los planes, obviamente tenemos planes de nivel 1, que es ciclo básico, formación profesional básica y los, los y los los famosos RUMBO. Y este y allí tenemos lo que es el proyecto SEC, el proyecto SEC, que es un proyecto que este, se comenzó por allá por el 2014, 2015. Y es un proyecto que tiene como objetivo reinsertar a los estudiantes este que que abandonaron el, el, el sistema educativo en, en algunos de, de los cursos de ciclo básico a través de determinado tipo de equivalencias y con el objetivo fundamental de que esos chiquilines no queden no queden fuera del sistema es un, un plan que tiene este, mucho énfasis en el taller este tiene tres talleres un audiovisual es una informática y una de, de robótica Y, este a partir de allí este, obviamente con materias este, como nosotros llamamos teóricas o curriculares como matemática lengua este, filosofía eh, formación de formación profesionales entonces este y recreativas como deporte culminan este o lo, se pueden reinsertar en su formas sus tipos de formas de trabajar es de talleres siempre tienen docentes se trabajan en duplex se trabaja integrado este y bueno y este año es tan peligro Este, porque esta dirección general los quiere sacar dirección general sin argumentos sólidos los quiere este, terminar quiere que esos que sustituir ese plan por otro tipo de plan por otro tipo de plan que desconocemos obviamente porque nunca nos ha comunicado qué tipo de plástico en el día de viernes en montevideo este, quedaron en suspenso esos esos cursos quedaron este, pendientes al día de hoy nosotros en mal no sabemos qué va a ocurrir ...sí sabemos que fueron pedidos por los dos centros educativos Sí sabemos que están cargados por los dos de los pero bueno, hoy eso se tiene que confirmar y tendremos que confirmar y ver qué postura tendremos a partir del momento que se, que se saquen o, o se pretendan sacar o sustituir esos cursos. Desde ya ha instalado o hay solicitada una tripartita a nivel del Ministerio de Trabajo para el próximo miércoles en este video. Bien, José... Eh... Y en esto, de, de, lo, de, de lo que está hablando Luis, de la posibilidad de que justamente se saquen estos proyectos, hoy a nivel de regiones, porque yo les preguntaba si era a nivel nacional y, y tú me explicabas, no es a nivel de regiones se están realizando movilizaciones. Hoy justamente ustedes, aparte de estar participando de, de lo que es este, este esta actividad, van a tener movilizaciones aquí. ¿De, de qué manera se van a estar dando esas movilizaciones con paro incluido? Sí, sí, como dices bien... este hoy está planteado paro para la opción Canelones, Maldonado y 33, mañana este, estarían parando eh, Rocha y La Valleja. Este, y bueno, sí, este, en, un, en un principio vamos la movilización va a depender de, de, de qué tan grande sea el recorte. ¿no? Si estamos hablando, estaban hablando recién este, de lo que está pasando en Maldonado, lo que podría llegar a pasar en Maldonado con los SEC, pero eh, no podemos olvidar de que la primera etapa de, de planillado este, que se dio en Canelones y se está dando en Montevideo, de ahí surge este recortes importante de grupos. ¿no? Este, a modo de ejemplo, en Canelones este, hay un, un recorte de aproximadamente 40 grupos, este, lo que implica, además de un montón de horas, este un montón de grises que quedan por fuera del sistema educativo. este Y reitero que, eh, Estamos arrancando con el planejado, si bien hoy hay una instancia sumamente importante para hoy mañana para la opción este, este va a depender de, de los resultados este, que pasen, de lo que pase acá, este, en definitiva lo que va a ser las movilizaciones, ¿no? o sea, el sindicato a priori no descarta ninguna movilización, ¿sí? podemos llegar este, a hablar incluso de ocupaciones o, o de huelgas, esto digo eh, reitero, estamos en el tercer día de, de, de, de, de, a nivel país. ¿no? Eh, do, déjame, déjame hacerte las dos consultas antes. ¿Manejan cifras ustedes de cuántos estudiantes quedarían nuevamente fuera del sistema educativo en el caso de, justamente, eh, sacar estos proyectos que mencionábamos? Y, eh, no sé, eh, tanto, eh, me, me refiero a todo a, a nivel nacional, hablando a nivel nacional, ¿hay cifras que se manejen de cuántos estudiantes quedarían por fuera? No, como este, capaz que no fui claro, pero no, en principio no tenemos cifras porque estamos hablando de que hoy sería el tercer día, este ese día digo, se, se, entró, se hizo, calenciado en canelones, se empezó el Montevideo. Este, había dado cuenta de eso y hoy hoy estamos este, haciendo 33 y la Vallejo. Había dado cuenta de eso, no tenemos este Ajá. hoy el número eh, ni siquiera aproximado de lo que puede pasar, digo, lo que está hacía referencia así yo a lo que ya pasó en cuanto a canelones. Reitero, 40 grupos estarían quedando este por fuera de la cuarta 40 grupos, menos estarían este, apareciendo como opciones de estudio para los gurises que cursan uto en Canelones. Digo, esto hago referencia a Canelones porque es lo que tenemos como dato más concreto, ¿verdad? 40 grupos, este, aproximadamente a 30 gurises, 4 por 12, estaríamos hablando en Canelones. No quiero este, generar alarma con esto, ¿no? Pero estaríamos hablando de una, algo así como 1.200 este gurises que no tendrían opciones este de, de estar, de estar, de estar este, este, cursando en uto, ¿no? Bien, Jorge, Luis y José te escuchan. Una pregunta que me resulta básica. Esto esto que ustedes comentan, ¿ya es una decisión tomada por las las autoridades de la educación o, o es este algo que está a estudio? Eh, te contesto yo, Jorge. Sí. Canelones es algo, o sea, nosotros lo que en este momento eh, si miramos como espejo el planillado 2021 o los cursos que había en 2021, el, lo que está confirmado para el 2022 es habría 40 grupos menos. Lo que decía José, eso significa 1.200 grises menos, significa este, un promedio de, de, de la carga horaria que tienen 40 grupos, este, 30 a 30, 30 Ahora, mil Luis, horas. Ahora, Luis, vos sí. me decís habría. Entonces, sí, sí, ¿cómo habría, entiendo el habría? ¿Ya es la, una decisión tomada o es algo que no, está a estudio este, en las autoridades? Eh, hay 40... El, el, la realidad es que en este al día de hoy, Hay 40 grupos menos. ¿Se podrá llegar a aumentar algún grupo este para febrero? ¿Se podrá llegar a confirmar algún grupo para febrero? Pero la experiencia de los años nos dice que para febrero... Se nos cortó, Karina. No sé si tocaste bueno, ahí. Escucho? Sí, sí, bien, dale, dale. Disculpame ahora sí, te escucho, sí. Bueno, no, lo que te decía, que eh, lo que la, la, nos da la experiencia es que de cuando hablamos de que... se que hay 40 grupos menos en diciembre, en el planillado de diciembre, eh, pues se podrán llegar a levantar un 10, un 15, un 20% en los planillados de febrero. O sea que podríamos recuperar de esos 40, 8 o 10 grupos. O sea que estamos. Por eso es lo que decía José, que todavía no tenemos clara la realidad país. Este, eh, por otra parte, para poder hablar de esa realidad, y decir que tenemos tantos grupos puede ser que en otra región este en lugar de perder este se ganen grupos, o sea, que para hablar de una realidad país, sinceramente tenemos que esperar el final del planillado y poder dar una una, una verdadera una verdadera dato un verdadero número de cuántos son los grupos que están. Luis, si ¿y qué Juan... hacer una si fuéramos a te, hacer te si sí. una proyección de esto sería caótico, ¿no? Yo espero y no quiero hacer esa proyección porque si yo hago una proyección canelones eh la proyección a nivel país sería muy grave. Entonces, este ahí está, está muy complejo, pero bueno, esto es un poco lo que lo que tenemos al momento. Bien, y habitualmente los planillados ¿cuándo se define? ¿Cuándo se presentan? En los planillados, Como no te ¿qué la fecha, pregunta. qué fecha, en qué fecha? ¿Cuál eh, ¿qué plazo se... hay para presentar los planillados? Los playos ya, se presentaron, los ya se presentaron, ya se presentaron. Eh entonces, Playo funciona de la siguiente manera, las escuelas solicitan los cursos que trabajaron con la comunidad hoy se aprueban los cursos que se trabajaron sí. y algunos quedan pendientes, de repente este, por ejemplo, los ciclos básicos, nosotros ya sabemos que por la por la inscripción GURI tenemos una determinada inscripción. Este, nuestro departamento, por ejemplo se está solicitando, ya sabemos que hay va a haber, por ejemplo, un primero de ciclo básico más en la Escuela Técnica Superior de Maldonado por la inscripción de Plan Gurí pero esa esa realidad la, la terminaremos de conocer, de conocer hoy, la terminaremos de analizar hoy, este, yo mañana nosotros mañana podemos dar una realidad de Maldonado y decir, este, hay 10 grupos menos hay 5 grupos menos este, yo hasta el día de hoy no, no puedo afirmar y sería un atrevido si lo hago que los centros educativos comunitarios no van a estar porque cuando no han pasado por esta instancia, las, lo reitero, las escuelas los pidieron, las hay que esperar las autoridades que dicen y bueno, hasta el día de hoy todo lo que tenemos son trascendidos. Esperemos Bien. que esos cursos estén, esperemos seamos realistas, no no generemos una alarma sin sentido y una vez que no estén, este bueno, ahí también el sindicato tomará las medidas que como decía José, este, no descartamos ninguna, ¿no? No descartamos uh -huh. ninguna medida decía hoy, si sí, no quiero est extrapolar esto al resto del país porque ahí sí tendríamos que ir sin duda a una huelga este, de, porque el, realmente la caída de, de horas sería muy grande Gracias a los dos, muy amable No, Jorge, muchas gracias a ustedes un abrazo grande y gracias, gracias. por estar siempre y darnos el espacio Bueno, es la función que nos toca cumplir bueno, Muy simplemente bien, muchas es, gracias Saludos Muy amable, muy amable Bien, Jorge, cerramos, si te parece, y volvemos en sí. minutos. Sí, sí, gracias, gracias. Chau, chau, Ali. Chau, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.